Lección 4. Ejercicio 8. Entonación. A. ¿Es vuestro barrio tranquilo? Sí, es bastante tranquilo. B. ¿A dónde da tu ventana? A la terraza. C. ¿Tienes una tele en tu habitación? No, la tele está en el salón. D. Tengo hambre. ¿Hay algo para comer? Sí, en la nevera hay queso y tomates. ¿Eh? ¿Son nuevos estos cuadros? No, qué va. Son muy antiguos. F Quiero leer algo. ¿Tiene revistas? Sí, están en el suelo, debajo de mi cama.